Frecuencia cero n 0.92.5 La rompe. Toda la inteligencia inquisitiva de、Normalidad. la humanidad. Que tiene la oportunidad de contar su historia. Con, con, contar, contar su historia. a quien quiera o í r Más allá, más allá, más allá. Donde no llegan, llegan, llegan los ojos. En algún lugar del universo. En a l n lugar del universo. Se escucha el bando. Noche en Buenos Aires. En La Plata. En Los Toldos. En Rosario. En Epuyén. En Villa del Dique, Valle de Calamuchita, y en Bermejo, Mendoza. Será el crepúsculo en Formosa y en Esquel, Patagonia, Argentina, y la mañana en Capilla del Monte. A través de todos esos puntos, por raro que parezca, se emite nuestro mensaje destinado al confín del universo. En procura de otra civilización como la nuestra, Que quizá pueda recibirlo, decodificarlo y animarse a contestar, probando de esa forma que no somos los únicos en la inmensidad del cosmos. Los imprevisibles rayos, precisamente cósmicos, que bañan a la Tierra, en algunos casos penetran a través del material genético de las formas de vida que se encuentran en su superficie. Produciendo cambios, mutaciones o variaciones en las instrucciones hereditarias contenidas en nuestras propias moléculas de autorreproducción. A la hora de establecer si ello resulta favorable o perjudicial para el conjunto de la evolución de la vida, diríase que es un balance necesario, por lo cual es válido que a los rayos cósmicos se les diga. Bienvenidos a casa. you、hey.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 Un poquito incómoda ahí, ¿no? Resulta que está atrás de todos esos cacharros acumulados, pero la realidad es que estamos reformando nuestros estudios aquí en la radio y suponemos que eso realmente es un proceso que entraña algunas incomodidades, pero realmente será algo maravilloso para el futuro. En esta radio siempre en crecimiento y que nos permite estar en internet. A través de radio colaborativa, QSP más radio, Delta 80, Radio J, Radio Frecuencia Universal y el Rockernauta Radio, allí en Mar del Plata también, ¿no es cierto, Vicky? Sí,、a、usted le hace mucho frío, así que seguramente a Mar del Plata no va a ir. Las mutaciones que pueden producir los rayos cósmicos pueden compararse con los golpes que les damos a ciertos artefactos para que funcionen. ¿Cómo hace Vicky ahí con el transmisor? ¿sí? Le pega. Mayormente, los porrazos no contribuyen a que mejore su funcionamiento, pero quizá alguno de ellos, aplicado al azar, hace que la cosa se componga. Una cierta variación en la mutación de una especie puede contribuir a favorecer el avance de la evolución y que ésta quede firme como una roca. Infinito. Hasta donde puedes pensar sin cansar, b e do, do, Donde no llegan, no llegan los ojos, se puede oír nuestra voz. Oír nuestra voz? voz. Hacia nuevos universos, viaja el mensaje de Flip b Bang a Sin cansarte, puedes escuchar muy buena música de rock en el portal www.rockprogresivoradio.com.ar. Allí compartimos la grilla junto a Gigantes Bajo el Sol, Gigantes Gentiles, El Retorno del Gigante, Progresiva 70, y por supuesto, Señales de Rock junto a mi amigo Daniel e s p e r l u n g o que hoy estaba tomando frío ahí en la marcha. ¿eh? Un gran saludo para. Él desde aquí, s í a su querida esposa también. La vida llegaría a un callejón sin salida si careciera de la posibilidad de sufrir mutaciones. Es así que la vida en la Tierra está íntimamente ligada a los acontecimientos estelares. Los seres humanos estamos aquí a causa de los paroxismos que se dan en las estrellas situadas a miles de años luz de distancia. De la misma forma, Que a quien tú amas.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 Y un millón de años cumple Gustavo Bolasini, del retorno del gigante. No, no es así. Es el cumpleaños de mi querido amigo Gustavo. Un gran saludo desde aquí. También un gran saludo a 88.1 FM La Mosquitera en Bermejo, Mendoza. 101.5 FM Millennium en Capilla del Monte, Córdoba. Y 88.9 FM raíces en La Plata, provincia de Buenos Aires. Nuestra presencia en esas radios es gracias a la colaboración de la red satelital de Farco y de, por supuesto, Frecuencia Cero. El nacimiento de estrellas genera los semilleros planetarios de la vida. La existencia de las estrellas proporciona la energía de la cual depende la vida. Y sus muertes producen las herramientas para el continuo desarrollo de esta en otros lugares. Si queremos ir a su encuentro, solo tenemos que proponérnoslo y decir: hagámoslo. ¡Let's make it put it big! Let's make it right now. Let's make it pretty, babe. Let's make it right now. Not tomorrow night. Not next day, babe. Let's make it right now. How, how, how, how. Yeah! Yeah! Let's make it, babe. Jack, meet you. Let's make it right now. o t t o morrow night, and baby next day. I mean, right now, let's make it right now. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.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 Un gran saludo y afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de 98.5 FM Mate Amargo en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. s í Con mucho afecto, e h muchos seguidores tenemos allí. Un gran saludo a esa radio tan maravillosa y a la gente que la hace. ¿eh? Nos han contestado desde allí confirmándonos que estamos al aire. s í También a través de 98.1 FM La Nueva en Formosa, 91.3 Radio Aire Libre en Rosario, Santa Fe y 92.1 FM Del Lago en el Valle de Calamuchita difundimos nuestro mensaje al confín del universo. Si hay en los planetas de las estrellas moribundas seres inteligentes incapaces de huir a su destino, Al menos podrán consolarse con el pensamiento de que la muerte de la estrella que fue sustento de su vida será un proceso que contribuirá a la continuación de la evolución de otros en lejanos mundos, aunque parezca que están allí fuera de la nada. Que desarrolla actividad, que edifica un mensaje para el mañana, que e n v í e muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Un mensaje para el mañana y. Precisamente cultura también se emite a través de Focus FM 99.9 en e p u y é n c h u b u t y Radio Caleuche FM 90.9 en Esquel, Patagonia, Argentina. El colapso o muerte de una estrella quizá conlleve a que la propia muerte de seres inteligentes que no cuenten con la capacidad de escapar a ella acontezca, pero su extinción No será tan en vano, sino que ese suceso catastrófico proporcionará, sin embargo, los medios de un progreso biológico continuado de la vida en un millón de otros mundos, constituyendo para ellos un viento de cambio. La estrella Neutrón no es el habitante más raro del bestiario estelar. Una estrella que posee una masa tres veces mayor que la de nuestro Sol es demasiado grande incluso para que las fuerzas nucleares detengan su colapso. Una vez que éste se inicia, no hay nada que lo detenga, al igual que cuando un árbol se desploma por el accionar de un leñador. Pain, the nature of solitude. La estrella con una masa tres veces mayor que la del Sol se contrae hasta medir dos kilómetros y aún así continúa contrayéndose. El campo de gravitación cercano a esta estrella moribunda continúa aumentando. Y por último, la gravedad será tan fuerte que no solamente la materia es incapaz de abandonar la estrella, sino que hasta la luz queda atrapada.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 Por publicitar nuestro trabajo en su blog La Otra Música, donde podrán informarse de todas las novedades del rock progresivo y sinfónico internacional. Al departamento de edición de Frecuencia Cero, la figura de Leo Montenegro, que nos manda novedades astronómicas. ¿eh? Es un monje que se dedica a escudriñar el espacio con su telescopio, de tanto en tanto. A Icarus Music, por su aporte de música para el programa. Y cuyo catálogo pueden consultar en la página w w w c a r u s m u s i c c o m a r Generalmente, la vida tiene estas cosas, al menos la vida como la conocemos. ¿sí? Una estrella se apaga de una vida tan significativa como es la de Adrián Otero. s í Pero, como dice mi amigo Daniel Esperlungo, nos queda su música. Un recuerdo para él, y siempre que algo se apaga, algo se enciende. Y eso será、eh, la presentación de Yes Stories, ¿eh? allí en Martínez. Ya las entradas están a la venta. En lo de mi querido amigo Andrés Valle, ¿eh? Discover en Florida 537. Si、sí, los r o c k e r o s conocen más o menos dónde es. Allí tenemos la posibilidad de ver. El nacimiento de una nueva estrella musical. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Vicky Salama. ¿eh? Repuesta de su enfermedad, ya está brillante aquí de nuevo. Dirección General, Hernanda Isich. Una realización b e l l a a s o c i a d o s para Frecuencia Cero. p o d e s comunicarte con nuestro programa a través del mail bigban d frecuencia cero com ar o simplemente visitar nuestra página www.bigbanradio d com ar. Un gran saludo a nuestro querido amigo Adrián y los vagantes nocturnos también están grabando. En cualquier momento van a estar por aquí para que hablemos de sus proyectos. Será hasta la semana que viene. Chao.